En Irán tienes que elegir tu especialidad Antes de entrar a la universidad Y así fue como se matriculó En la Universidad de Matemáticas de Sharif En Sharif conoció a grandes matemáticos E hizo muy buenos amigos Se dio cuenta que realmente Había acertado con la elección.